El Simón no. uh, Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. Y aquí Sarpoville, no me dio tiempo de... ahí está estoy acomodando buenas noches buenas noches querido una Parky buenas noches Parody buenas noches Billy buenas noches Billy quién es Yorkie Parky queridos Yorkie Parky cada es que uno dice ya te saludé antes cosa que no pasa en este no. programa nos saludamos cuando entramos al programa sí, al dijiste aire dijiste hola Yorkie Parky qué y es mierda es Yorkie Parky es un saludo ah. eh, de un solo lado porque Billy no devuelve el saludo dije, dije hola dije Dije, dije, ¿A quién? Dije, pero no voy le decís sola a la audiencia? No es hora de leer los diarios, Billy. Ya tendrías que estar informado. Aquí en el, este, hay este momento. hizo ese mismo gesto sí, tres veces sí. por lo menos. Diez veces. Sí, sí, entre 10 y 20 Toda la gente durante el día va tirando los diarios. Lee el ¿Eh? diario y lo tira. Hoy tenemos la montaña de diarios acá en la radio porque la y gente no hora... sabe qué es lo que pasa en la radio. Hasta ahora, mira... La gente hay, es ignorante. Hay un par de auriculares... Teniendo yo, yo, y arreglado. de tener diarios de... impresos. Exacto. Porque después se arman asados los fines de semana, cuando nosotros no venimos... Claro, y es más fácil que llamar computadora. Claro. ¿Quién tenía una vos, Atari vos. 2600? Yo tenía un Edu 2600. Yo no me acuerdo... No. Yo tenía el lo... mismo <risa> número. Sí. No sabía que tenía. Esta, número. Yo vi un departamento en Rioja al 2600. Sí. Bueno, pero no, no, no es lo mismo. Ah. El comentario de Billy hoy en este caso fue mucho más acertado que el tuyo. Bien, tenía que venir yo para empezar a hacer cosas. Acertadas. O la Atari 2600 es, era la Atari, no sé si claro. fue la primera, la que salió no, en no, 19, no, no, no, no la primera. 1977, no, la uh. primera de versión la 1. Claro. Eh, salió en 1977, hace 29 años. Oh. ¿Existe el Peugeot 1? Oh. No en casa. Dale, sí, eh. sí, sí deja de parar de tirar no no sí sí sí porque molesta molesta ahora, ahora sí ahora me siento más liberado 29 años después del lanzamiento del Atari 2600 Toda una vida una de las Atari más populares la Atari que tenía el si no, pong, la ese si no la más era la que si tenía no el la pong. La, la Atari que tenía el pong la Atari que venía el, el joystick tenía unos procesadores Motorola que giraba era... no no no no tenía rosquita no o oh, sí tenía y rosquita. qué es lo que giraba entonces el, el palito giraba sobre su eje para qué era con un volumen ahí, no, para para claro. giraba sobre eso giraba porque vos tenías más y porque giraba porque giraba porque es los claro. juegos en ese momento venían giraba. mucho con iban para vivir y adelante era, claro. girar nada más. era un volante entonces hoy nueve oh. años después del lanzamiento del atari 2600 qué hacemos nos reunimos a casa un, un programa de radio. Salió un juego nuevo que hay un qué juego nuevo para los tipos y en que... java Tienen todavía. No, no, no, que en Java, en Cartucho. ¡Fua! Vos lo podés comprar. El juego se llama. Un nombre de mierda tiene. ABCS Tech Challenge. Ajá. Es un juego que lo diseñó. Lo, lo bueno es que con el nombre no te dice qué mierda es. Eh. Dije mierda dos veces. Lo diseñó un tipo que era fanático de la máquina. Y que dice, no, no puede ser que no existas más juegos para esta. Mi máquina preferida. De, de, de, de videojuegos de toda la historia sí claro, era la máquina preferida de él. de quién bueno, de ese tipo que inventó y también un alemán lo menos que puede hacer es hacer su favor un alemán vos sabés cuánto F pesaba cada juego hoy que hablamos de 10K, gigas, 10K. enteras en megas 10K, K? 10k menos menos de 10k menos de 10k juego. cada juego 200 bytes 4K. Ah, no estaba tan. A lo menos, mejor 10K eran los últimos. Menos que una cadena de mail. Mirá las cosas que se podían hacer que <risa> pesaban. Hoy con tanto llega y uno desperdicia información. No, pero yo creo que Guarda, eh, es, por eso, eso es algo natural. Si no mandas este mail, sos un hijo de puta, no claro. tienes corazón. porque eh, ¿Cómo disfruto eh, borrando esos Eso mails, ¿no es cierto? como se llama el, el pollo del, del señor Puerta, claro. el tenista. Que, sí. que hace que las cosas pesen más. Porque pueden empezar menos. Vos te das cuenta que antes con un cartucho disfrutabas horas y horas. Y ahora con un DVD deberías. Disfrutar en proporción siglos y siglos y no pasa eso. Bueno, este juego entonces, el ABCS Tech Challenge, en realidad no, jugar en red. no pesa 4K sino que pesa 8. Porque inventó el tipo una forma para poner muchos más niveles en donde alterna, ¿no? Entre dos... Es un ah, cartucho que, que tiene dos chips. El cartucho No, no, no, no ah, vuelvo no, a otro... tipo... Te piden un momento insertar el segundo cartucho. Inventó... No, no, no, es un solo cartucho. Primero, una forma de poder meter 8K en donde... 4. 8K que incluye los gráficos, incluye la las música, animaciones. Los textos, que, todo. Los textos, la música, absolutamente todo. Un milagro, perdido en 4K, es una locura. Y que ya estás emulado en la página no no no eh, todavía no, no. el. Eh, pero lo puedes buscar obviamente es muy fácil luchar pero no sé cómo no sé cómo se ¿Cuánto sale no sé ¿Cuánto cómo sale no sé cómo hace cuando sale no el tipo probablemente lo cuando sale no no sabemos porque hicieron 55 copias nomás 55 copias que viene con el manual el tipo hizo el manual viene todo todos los chichos porque, y el, porque el compra legal tiene caja y tiene manual ah. lo, lo que el otro pobre miserable Eso, no tiene 25 pdf entonces 55 copias eh, autografiadas y enumeradas eh, donde vos tenés que, y seguramente los 55 tipos que compraron estas copias deben sí. tener guardadito así como viene y después se compran porque vos después puedes comprar Ajá. por pedido más copias creo que estaba era barato para comprar una copia 20 dólares, una cosa así. Está ¿eh? bien. Está bien. De esa, Obvio, el bro. tipo que tiene un Atari 2600 todavía es porque la ama, obviamente, y estará dispuesto a, a, a gastarse 20, 25 dólares en un juego nuevo para ella. De hecho, el, el, el inventor de este juego fue y se la llevó al inventor de Atari, a los a desarrolladores de juegos, y todos le dijeron, oh, muy bueno. Y hay gente, están los tipos haciendo así, okay. Jugando, y diciendo, haciendo el ok, levantando el, y del... el dedo. ¿Pulgar? pero de qué Pulgar, trata el juego saber son un montón de niveles de, de, ¿De que de, ¿De, de niveles ¿De parecidos de al, capa, al, capa al pitfall ¿tienes? tenés algunos que parece que, que, que son como de, de carreras de moto. Es como una especie de menjunje de un montón de juegos ah. metidos en uno pero con niveles originales no, no, no, no está copiado ¿Un, un emulador de otro juego no, no digas claro, porque no es nada que ver. ¿El mame? Porque, eh, no el sí, mame. lo puedes simular por el mame. Eh, está bueno que uno eh, decía eso como, pero mucha gente lo no, eh, parece una palabra, parece serio judío. El mame, y es el, el mame. mame. Pero y no... Pero hermanitos no, se madre. creen que, que esos jueguitos son el mame no Ch le da la independencia claro, a cada ¿eh? uno de su juego es verdad es una generación truncada de, de gente que encontró Eso. todos los juegos producidos por 58 mil sí. millones de personas en un solo cd y le falta respeto a los 58 mil japoneses que che. cree que, que la, la, la biblia es toda una y no eran libros que escribió gente por separado en distintos siglos claro es una recopilación un grandes éxitos el mame igual que la biblia el mame en la biblia vamos a escuchar el música claro ya que estamos retro Se te murió el micrófono, oh. y Ya que estamos retro, y vamos va a volver algo rico, a los 90, en pleno Back to Nighties. Back to Nighties. No, no, Quiero no, hacer no, un poco más de de. Eso es Back to Nighties from the Magic Kingdom Class The Lewisy Cuchi. No, durante no, el okay. flor de la música eh, alternativa ¿De en los, los 90. con Nirvana en la cabeza, metían absolutamente de todo. Guns and Roses. Una de las bandas que metieron en la bolsa que no era ni Quiénes? Ni nada, Quiénes? Cracker. Quiénes metieron en la bolsa? Todo, cuando vos prendías Nación Alternativa, por ejemplo, ¿qué era que era ese ese? momento. ¿qué era eso? Vos prendías Radio Station. Y escuchabas Radio Station. Antes que se la, de la coma la garompa de rock and pop. O se llamaba Radio Station y tenía. Radio Station, so, radio, radio, radio, radio. <risa> <risa> Una de esas bandas era Cracker Experimentaba con Y con música country, cosa que ahora está súper de moda, pero que en los 90 nadie le daba pelota. A mí me gustaban las crackers con manteca. Bueno, los crackers siguieron sacando un montón de discos y en uno de los últimos vamos a escuchar algo nuevo de cracker se llama I need better friends, necesito mejores amigos en Shulky Park. Yo, yo necesito... No. Si sí, bueno, morí en las drogas. <risa> Drifting down the coast With the girl I love the most But it's not What you might think It's a long Tragic history When will this You I need better friends Forget what you meant to me Hanging out with folks just half my age Buying vintage analog inside us. Sometimes get the shoes Sometimes we shoes Of those vintage sales 411 8204 es el teléfono yolkipalki arroba hotmail .com, la dirección de correo electrónico y la página web donde pueden escuchar todos ah, los programas y pasados que tenía un comentario para hacer y cuando venía caminando y eso, se, fue, se fue diluyendo con las cuadras el comentario es yolkipalki .com.ar me imaginaba vos sabes diciendo el comentario sí. y me imaginaba la reacción porque era un comentario de algunos que hago siempre ah vos haces toda la claro. película sí, sí. Eh, está bueno eso yo lo hago a veces una cosa pero no sé si al peor, no sé si es bueno o malo pero bueno y, sí. y, cuando hacerme toda la película la terminé viviendo yo solo lo cual me hace que pueda compartir menos cosas con ustedes sí. los oyentes Escribilo. tengo una noticia importantísima ah, que sí. hay una es de Alessandro ahí eso. quiero contarles ¿Qué? ¿Se acuerdan que en un momento dijimos, no vamos a hablar más de récords? No. Bueno, pero ahí viste, hay uno, uno que siempre vale la pena, pena siempre. Claro. siempre. <risas> el título, claro. Escucharle a Sandra decir, vale la pena y leer el título son dos cosas que no van de la mano. No te <risas> ¿Qué No dije no nada, ¿No? lo vi, no. lo leí. En 15 minutos... Sí, un 15. Muchacho... Eh, 15. 15. Imagínate, un cuarto eso? de hora. Exacto, eh. para ser famoso. El límite de ser famoso... Warhol, no. Warhol. En 15 minutos un muchacho se comió... Muchachos, se comió 50 sardinas asadas. Vamos a la mar, vamos a la mar, sí, a comer pescado, a comer pescado, sardinas asadas, no, no, no se va a la mar a comer pescado, se va al puerto. No, que vi... Yo algo a la pescadería. Bueno, ah, pero no debe una... de claro. no decir que te va a la mar a comer pescado. No, vale? Es un tipo que, que vive de la casa y pesca. Se, se, se la va a la mar a cazar ballena. ¿Cuántas sardinas se comió entonces? 50. 50. En 15 minutos. ¿A razón de cuántas por sí, segundo Un montón. montón. Esto pasó en Portugal. Un visitante del claro. Festival de la Sardina. La tierra tiene... de Figo. Exacto, sí. que tiene lugar en to todos los años. En... Por timbau Al sur de Portugal ha batido el récord de mayor comedor de sardinas azadas al tomarse 50 de estos pescados en 15 minutos. Es más sano que los concursos de nah. comer pancho, por ejemplo. No, o comer sardinas no, en lata, o comer es comer sardinas sin pescado. La, de la, y la desconfianza loco. de la salchicha me tiene muy cansado. Eso es un defensor de la salchicha. Claro sí yo creo que es un digno un, un, digno, un digna pasta sí. envuelta en algo fueron 15 minutos muy duros pero también muy alegres ah. una sardina una sardina Iban ahí, claro, tenía hinchada dos sardinas, le cantaba y se comía y sardinas, adentro tres sardinas y más sardinas. sardinas es re popular esta canción y un Llega hasta el 50 gato, y, un, y un gato, y un gato tres sardinas se mezcló en... con la noticia de ayer para bajar el ¿no? gato frito tres o sea, tres, claro. tres tres sardines <risa> <mismo> gato... muchachos <risa> servían para los dos claro si hubiera sido <risa> como el año pasado que mezclábamos noticias las tirábamos juntas pero este año no da para eso <risa> mezclábamos bueno como sí, sí. el hombre cuyo nombre no ha sido revelado no, es como es los increíble. que ganan el Kini. claro viste prefieren mantener la unidad para que no sí. sean robados y ¿Qué demás? ganó ¿Dónde, para, ¿Dónde van todos los que ganan el no, para, para, para mí los matan y los piden todos en la isla de los millonarios. Van a la isla de Kinisei, a la isla de de, de, Lost. De, de, de los millonarios injusto, de los millonarios eso que no luchó por su dinero ni robó. Uy, le cagué, le cagué algo a Lisandro que está viendo Lost de a poquito. <risa> el hombre cuyo ta, ta nombre ta no Lost, ha sido si, revelado. Queda raro, está sí. viendo Lost. Está viendo But, Lost. si ayer hicimos eso. Bueno, no vino. <risa> Batió así el récord del año pasado, es que <risa> había sido 49 sardinas en 15 minutos. ¿Qué? ¿Qué? A mí me qué fracasado. Jode, qué fracasado. Me jode realmente qué mucho eso. ¿Qué porque fracasado? Estoy seguro que, que el tipo, tipo jodido, tipo eh, jodido eh, no, el número 49 además, le costó llegar a 49, no, el No, no, no. Además, estoy convencido que el tipo que comió 49, si sabía que después iba a venir un boludo a comerse 50, hubiera comido la número 50. A, a cualquier para redondear hubiera comido 50 en su debido momento. Para mí comí 49 porque no hubiera. No, podía marcela va a decir no, no, perdón que de qué comida estaban hablando sardinas estaba asadas Ah, bien vos hace, hasta cuántas puedes comer que no escuché la radio ¿Qué sí. Sí. Es que estamos todos locos más tarde el sujeto iba pues a morir no, no, no, a con lisandro pocas no. veces en el año que voy a estar con lisandro <risa> insisto poca gente pues yo el mala onda más tarde el sujeto moriría y la gente <risa> no. emocionada le rendiría homenaje Ya lo llevan a enterrar. Pobre. Por la plaza del mercado. Sí. Al olor de Nasco. las sardinas. Al olor de las sardinas. Claro, porque las sardinas se mantienen. El, en el gato cuarto. ha resucitado. Sí, señor. El gato ha resucitado. ¿Qué era un gato? No, ¿O citado, era una persona? Resucitado. Y de... eh, a mí me parece de mal gusto enterrar a un tipo cerca del mercado. Sí. ¿Por porque después sale olor a sardina como bien dice la canción Pero la misma sardina que le quitó la vida luego por su es donde es es donde resucitó lo terminaron temprano el programa ayer sí, sí. salida ya le de 20 arramos, minutos le agarramos lo, lo, los cinco minutos de Billy a la gente <risa> por favor que le hiciera claro oh. El festival que se desarrolla del 4 al 13 de agosto ha recibido a 74.500 amantes del pescado, El festival de la sardina. Ah. El preferido por los portugueses junto al bacalao, lo que supone un 35% más de visitas que en el 2005. No. Bacalao. Y como siempre... No tras solo todo de todo récord, esto, sino que viene con estadísticas. Eh, sí, bien. esto es una noticia muy desarrollada. Tras todo esto eh, está el turismo sexual. Como siempre pasa en la península no Ibérica, gente degenerada, sila, y la hay, los machos chongo de todos los de guaylón siempre están en la península ibérica van ahí los degenerados exacto una coracita de sardinas hacen de todo mm -hmm. enterrar la sardina, viene la gente. Yo, yo creo que sigue esta noticia por la cantidad de audio que es si no esta noticia hubiese terminado cerrado no no nada de generales enterrar la sardina ah, enterrar la sardina no mm -hmm. la conocía uh -huh. <risa> ¿Qué la? Enterrar ¿Qué la sardina. ¿Enterrar qué? La común. ¿La, ¿La batata? No, no es la batata. Una batata es. No, es desenterrar la batata. No sé si me das miedo a esta altura, para pero... No sé, yo iría mucho. Pero hay una. ¿Quién les habla Dios Jiménez? A mi izquierda, Martín Paró y enfrente Lisandro M. machain Tributo a De en la semana de la Policía Santafesina. Le el, el, la, el, la banda de ]ねん. Sting, la banda de Sting. De la abeja Primero Linbeck, no, no lo ¿Por qué no? haciendo So Lonely y después la policía haciendo So, la Madonna, so Lonely. Sí, claro. well, yeah. told me You look as if you're going somewhere But I just can't convince myself I couldn't live with no one else And I can only play that part Instead of nurse my broken heart On my door For a thousand years or more All dressed up and nowhere to go Welcome to this one man show Just take a seat there. they're three free No no mystery In this theater that I call my soul I always play the star and roll. The love Kipalki. Inicia su proyecto Campaña de Desprestigio. Mándanos una carta con los datos de tu enemigo a Casilla de Correo Central 147 o a nuestra oficina en el Palacio Minetti. Todos los viernes haremos un sorteo y el ganador disfrutará gratis de una semana de injustificados escarnios a su enemigo favorito. y Kipalki, dando nuestros primeros pasos en el medio. los dientes de abajo hacia arriba, tres veces al día, si no se te llena de zarro, y se te caen en dos años, y quedas tan feo, tu caes tan feo, ki palki y el colegio de odontólogos unen sus fuerzas en la campaña para concientizar sobre la importancia de un buen cepillado así ustedes y nosotros juntos podremos conseguir vivir en una ciudad mejor la esquina de las en y 845. Hoy en y palki dos Mayaps importados Vamos a Mayapear un Mayap De El Gran Reino Unido de la Gran Bretaña si sí, Bretón Un mashup Bretón Un mashup Bretón Dos mashups Bretones Un tipo que se llama Bobby Martini Que tiene Más pinta de hacer covers de Frank Sinatra que de hacer más Ajá, mientras ¿sí? una de James Bond. Exacto. Que es un, Al igual que nuestro propio Lisandro Machine es un fanático de Phil Collins Ajá. y toda la carrera de Phil Collins como solista y en Génesis también. Diría, Phil, eh, oh, piensa dos veces. One more time. No hay nada sí. mejor que.. Era, oh, no hay nada mejor que hacer en el paraíso. Exacto. Pero no es eso. Vamos a escuchar primero a Bobby Martín haciendo I Can Dance, I Can't Dance The Policy of Truth. Mezclando, por supuesto, I Can Dance de Genesis yeah, y Policy of Truth de oh, The Mode. Dance, dance, the y después, una cosa más experimental, es eh, Bill In the Air Tonight, que mezcla yeah. In the Air Tonight de Phil Collins. Con el tema de Kill Bill, el de su J.T. Battle Without Honor or Humanity, What? el Juan. que ponen en todos lados decir, de alguna usaron manera para todas las películas. De alguna del manera mundo, vamos a estar ¿cuál? pasando Sholky, eh, Phil Collins. Phil Collins, el Shulky Palky, eh, Mercier Maya Perra, primero hay cantantes de Policía of Cruz y después Kill Bill, Martín. In the Air Tonight. Martín Parodi, ¿todo culpa de él? Claro que sí.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 10 por supuesto No, no, 10 no puede ser porque Lisandra te acaba de poner un 1 411 8204 es el Malo. teléfono Yolkipalque.com La dirección de correo electrónico Se puede comunicar con nosotros para decirnos lo que se les cante Y Marcela hoy nos va a hablar de qué? Cámara Oscura Cámara Oscura Una banda escocesa de Glasgow Sí, Escocia obviamente Que se formó en el 96 en el... un montón, 10 años sí. de Cámara Oscura Exactamente, en realidad empezaron a editar en el 2001, pero bueno, yo venía en el 96 tocando en, un zoo, en el sótano, en Sallán, sí. en el sótano de los padres. Ahora, y cinco años sin sacar un disco, ni siquiera independiente, nada. No, fueron sacando singles. Ah, claro, y que ya singles, hacen eso. Sí. En hasta, Europa sacan singles. Sí, hasta que la... E incluso en este momento están se están anunciando que para septiembre sale un nuevo single. Antes, sí. O sea, me he dado cuenta de que sacan los sacan cuatro cinco seis singles y después recién editan el el claro. álbum ah pero son los los singles son los, los simples van a estar dentro del disco o no porque hay bandas que sacan los temas, claro hay bandas que hacen eso y hay otras que directamente sacan los simples y los simples forman parte de su colección de simples no tiene nada que ver claro con sus discos esta banda por lo menos tiene muchos simples sí. al, los simples eh, Digamos, tienen, en vez de tener dos temas, como generalmente tienen hasta cuatro temas. Exacto. Y algunos temas entran dentro de los discos y otros quedan afuera. Como los lados B. Exactamente. Incluso creo que van a sacar un lado B dentro de, de Pokémon. Bueno, y, y discos LP, disco completos, ¿cuántos tienen? Tienen. En el 2001 sacaron. Ah, me olvidé de, de uh. Bueno, está bien, no importa. sacaron uno. Mix sacaron... Blues Hi-Fi. Sí. En el 2004 sacaron Under the Please Treat Harder Under Please Try Harder Que está buenísimo ese disco Exactamente, ahí vamos a escuchar un tema Excelente. Y del anterior también vamos a escuchar un tema Sacaron Load Machine en el 2005 Y en el 2006 sacaron Let's Get Out of This Country Let's Get Out of This Country Huyamos de este país Un disco muy politizado sí, Porque se quieren escapar De Escocia, que no tiene nada que ver con Inglaterra. Ajá. Que es ni de Inglaterra. Quieren se sienten ver más seguros. El... Exacto. porque no hay neblina? Al revés. Sí, hay sí. neblina. Pero la muchachita, no la, la eh. cantante, que es lo que nos interesa en el bloque mujeres. Ah, claro. Se llama Tracy Ann Campbell. Sí. Que tiene una voz muy, muy dulce. Que va, con, por lo menos a mí me Como Andrea. O Nancy Campbell. No. Ajá. Naomi. Naomi. Naomi. Naomi. Naomi, la mujer de ¿eh? quién? No no, de, no, de nadie. no, no, no, no, no, no, no, me confundí con ¿Quién otra ¿Quién? quería famosa... tirar? La, la mujer de David Bowie quería tirar. Sí, pero me me me confundí. No, me ese confundí. es Imán, ese es Imán, sí, claro, sí, es el año pero... del chongo. ¿Cómo? Ima? Ese Gira sí. es será. No. La chica apareció en un video de Michael Jackson. Claro. Bueno, sigamos con esta no, con esta Campbell. digamos ¿sí? No, sí, claro. Con esta Campbell, bueno, Tricia Campbell, que forma el grupo con. Cuatro, cinco sí, hombres. Por favor, más. no digan los nombres. No, aparte es imposible. Y bueno, y nada, hacen es esta música así muy tranqui, muy indie. Vamos a escuchar ¿No es pop independiente, es pop indie. Sí. Tranquilo no, si Es una banda trash y es independiente. Muy... Es indie. Sí, pero no pop. Ah. Es trash. Indie. Ah. Son muy, son muy en la onda Belén Sebastián, que también son de ahí sí, a, son muy en la onda también bandas que he estado presentando como Ray claro, Kichu, Nadadora sí. y en este momento no recuerdo alguna, creo que presenté alguna otra más en esta onda claro, banda. pero que son todos seguidores de Belén Sebastian son los más de lo más te creo los primeros y los más grandes de todos, son como dos en esa banda bueno, aparte esta cosita tranqui que estamos escuchando sí Que, eh, tiene aparte otras otras cosas que mezclan mucha música étnica mucho mucho girl groups 60 o sea sí en toda la tabla la onda pop que mezcla el folclore, en los del groups la música está tranquica cuasi hippie y vamos a escuchar dos temas Dale. primero del primer disco que se llama happy new new que year? simplemente year, sí, sí. Ah, bueno. happy <risa> year me había olvidado, me había era, olvidado era jodido era previsible laguna, laguna mental tiene <risa> cualquiera happy new year sí. y vamos a escuchar number, number one song de, el segundo, del disco que te gusta vos. exacto cámara oscura entonces en Shorty Palky Me mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki lindas ideas para un mañana mejor. Se fue Lisandro, dejó la computadora abierta con toda la pornografía que estuvo viendo durante el programa, mientras nosotros tenemos que cerrar todo para irnos, porque si no... Mañana a la mañana viene la gente y dice, eh, estuvieron viendo pornografía. La, la mujer es el mayor receptáculo de sensibilidad y placer del mundo. Son unas hijas de puta. No. El bloque rencoroso de Billy pasó así una vez más. ¿Esperabas alguna respuesta de mi parte? No, no, no. Esperabas no. No. que asientas con un gesto, por lo menos. Y nos despedimos. ¿No te sentís que son así? No, este, que... no. Ay, tan, tan mal. De para es que para de un martes, poco, para un poco, para mal. Déjeme tratar mal, es que no siempre es así. Porque, o sea, muchas veces te cruzás con alguien que no sabe tratarte como un receptáculo de placer. Entonces ¿Cómo que te, te tratan? como un receptáculo de qué? Si te contesto no censura en el programa. <risa> no. no, ¿quién va a censurar? No censura? Yo quería escuchar no. a ver qué palabra decía, nada más. No que lo con a decir. ¿Qué, con mi qué decoro, sinónimo usaba? Mi decoro, mi decoro. <risa> no me lo permite. Después fuera del aire te la digo. Bueno. Ah, le puedes decir de tantas Guille, el micrófono abierto cuando digamos fuera del aire, vos apagar la luz. Cuando estemos abajo, cuando bajemos la escalera te lo digo. Fuera de la radio te lo digo. <risa> el disco de esta semana en Jolki Palki wow. se llama Bring It Back, tráelo de vuelta de los yeah. Mates of State, Esto es Beautiful Dreamer. Hasta mañana, esto fue Jolki Palki. a Wanna feel